Estos son algunos de los sonidos y las canciones que a vos te gusta escuchar. Porque estoy loco, loco, loco. Ay, mujer, Pícaro. Por del hombro. No te afuera. La música es una de las cosas que más alegran la vida. Si querés a la música, no te quedes. No la mates. La venta de cassettes en las calles y en las ferias es ilegal. El 95% de los cassettes que se venden en los puestos callejeros son falsificados, de baja calidad y estafan a las compañías, a los autores y a los artistas, que son los verdaderos creadores de las obras. Decí no, no, no a la piratería y seguí decidiendo vos cuando preferís el silencio. No ayudes a que la música desaparezca. Comprá tus compactos y cassettes en las disquerías.